los ojos llega los ojos to te llegan los ojos, no llegan los ojos? No llegan los ojos? En algún lugar del universo llega conr del universo se escucha el dipango. la noche en buenos aires en la plata en los toldos en rosario en santa fe en tres arroyos en bermejo en Potrerillo, señor Hernán Llunes, ¿eh? hemos llegado hasta allí. En Epuyén, Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el Crepúsculo, en Esquel y en Formosa y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén, desde todos esos puntos y en esos precisos tiempos terrestres. A medida que nuestro mundo gira, se emite nuestro mensaje destinado al confín del universo, allí donde quizá alguna otra civilización como nosotros pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos con este grado de evolución, ¿no?, inteligente, como para poder intentar comunicarnos. Producido el Big Bang y habiendo comenzado la expansión del universo, esta se sucedió con algunos retardos en regiones que fuesen ligeramente más densas y hasta llegando a alcanzar la detención total en algunas otras, dando inicio incluso a nuevos colapsos sucesivamente. Conforme estuvieran colapsando, el tirón gravitatorio, debido a la materia fuera de esas regiones, las habría de empezar a hacer girar levemente y colocándolas en la cercanía. hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo de que pudiéramos imaginar. imaginar. En algún lugar del universo se escucha en Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja también nuestro mensaje en Internet a través de Delta 80 el rockarnauta radio o Radio Colaborativa, Radio Touch de Villa Urquiza... ...gracias a Nahuel Montaño, eh, que nos ayuda mucho desde allí... ...estamos casi todos los días, no será mucho... ...todo ello por intermedio de la red satelital de Farco... ...y de, por supuesto, frecuencia cero... ...como consecuencia de la expansión del universo... ...a medida que aquellas regiones colapsantes se hiciesen más pequeñas... Cada una de ellas darían vueltas sobre sí mismas de forma cada vez más rápida, del mismo modo que los patinadores sobre hielo incrementan la velocidad de sus giros al encoger sus brazos, como si fuera un preludio a despegar volando en un sueño azul. puedes pensar sin cansar de donde no llegan los ojos donde no llega los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz no, no, no, no, no, no. hacia el nuevos universos viaje el mensaje de philip se puede oír nuestra voz en el portal www radio.com.ar ¿Dije triple w, señor Hernán? Así es. De mi amigo Marcelo Cébola, de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos la grilla junto a Siete Octavos, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Traen Tormentas, un montón de programas de rock progresivo. Allí está precisamente... Frecuencia Cero, ¿eh? representada por Big Bang, junto a radios como Mexicali Prog y Delicious Agony, Stellar Attraction, importantes, importantes emisoras en internet de rock progresivo y sinfónico. Finalmente, cuando determinada región del espacio se hiciera lo suficientemente pequeña, estaría girando en una magnitud tan rápida como para compensar la atracción de la gravedad. Y de ese modo habrían entonces nacido las galaxias giratorias en forma de disco, luciendo como fantásticas ruedas de la fortuna. hace unos 15.000 millones de años, 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente el Big, Big Bang. Bang. Nuestro saludo de afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camp con Santa Fe y 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. Y por supuesto... También a quienes no se escuchan a través de frecuencia cero. Otras regiones del universo que debido al azar no hubieran adquirido rotación se convertirían en objetos ovalados a los que se ha dado la denominación de galaxias elípticas. No te equivoques, Leo. Destinadas a alojar a más de un viejo y gordo sol. No.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 98.1 FM La Nueva en Formosa y 98.5 FM Mateamargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Sería interesante que hubiera alguna característica del agujero negro a partir de la cual los observadores, fuera de él, pudieran saber su entropía y que ésta aumentara siempre que caiga adentro materia que la aporte. Alguna característica similar a la que vincula a estrellas simples y misteriosos guásares. imaginar era con lugar de universo Rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje a través de 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén Siguiendo la línea del descubrimiento respecto que el área del horizonte de sucesos aumenta siempre que caiga materia en un agujero negro, un estudiante de la Universidad de Princeton llamado Jacob Beckenstein sugirió que el área de sucesos de un agujero negro era la medida de la entropía de este, Algo así como embarcarse en el Queen Elizabeth II.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 Se puede concluir a partir del razonamiento de Jacob Beckenstein que cuando materia portadora de entropía cae en un agujero negro, el área de su horizonte de sucesos aumenta. De tal modo que la suma de la entropía de la materia fuera de los agujeros negros y del área de los horizontes nunca disminuye. Sin embargo, tal conclusión, según Hernán Yunes, puede dejar alguna huella. on the sea. I knew her eyes were watching me. So I further in my mind In the hope that I would find Para Hernán Yunes, lo sugerido por Beckenstein Que parecía evitar que la segunda ley de la termodinámica fuera violada en la mayoría de las situaciones Tiene un error fatal Si un agujero negro tuviera entropía, entonces también tendría que tener una temperatura Entre nosotros no les digo si Beckenstein se llega a enterar lo que dijo Yunes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 espectacular, más comentarios en nuestra página, por supuesto aquí que cualano de Gigantes Gentiles, a Mariano Bugarín a Alex Santana de Busley Park Sydney, Australia, ahí Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar al departamento de edición de Frecuencia Cero en dos célebres personajes Leo Montenegro y Edgardo Ausielo, ¿sí? ¿Ausentes? Con... No, a Edgardo lo vimos hoy pero Leo está desaparecido, perdido en el espacio, conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Llunes crítico, científico, actualmente no sé por qué, pero el guión lo ha puesto en ese lugar, bueno, lo siento señor Hernán, tendrá que hacerse cargo dirección general, Hernán Dicic, colaboran aquí en el piso un maravilloso colaborador, sí debo decirlo, Luca Darwich, ¿eh? espectacular hoy no trajo té, marciano no sé por qué, pero bueno y a Javier que, no sé, ajusta esas cosas que tiene él, pero bueno nos da satisfacción envía lindos recibos, ¿eh? con florcitas una realización bella asociados para Frecuencia Cero puedes comunicarte con el programa a través del mail bigban.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar también estamos en Twitter Facebook y Fleetboard Será hasta la semana que viene. Chao.